La cara se ha puesto a decir Que no la quiero, que no la quiero Será que no lo demuestro Pero por dentro la llevo Será diga No me importa lo que haga No me importa lo que diga No me importa lo que haga Déjame gozar la vida pobre pobre Ana, mi pobre Ana. Gozar la vida, mi pobre Ana, mi pobre Ana liga, liga, liga, liga, liga. de la noche delado pensando en mi situación que dice que no la amo pero la llevo en el corazón que dice... Oliana Permíteme andero para probarte en la vida que te he querido y te quiero Para probarte en la vida que te he querido y te quiero No me importa lo que diga No me importa lo que haga No me importa lo que diga No me importa lo